Los traje, los traje para que desembarren un poco las piernitas. <risa> está hoy, no, no llueve hace rato, así que... No eh, llueve, el cielo está muy negro, pero igual estamos acá a full... Escuchando y aprendiendo cómo combatir los insectos. Bueno, contamos un poquitito cómo primero cómo nace la idea de, eh, de la huerta. Le contamos a la gente que está escuchando del otro lado eh, que acá en, en la casa comunitaria del Parque Hermoso, eh, en la parte de atrás, digamos, eh, los chicos, han, los vecinos, más, más los chicos eh, de la corriente han eh, armado eh, una una huerta orgánica. Es eh, verdad, ¿Cuándo, ¿cuánto tardaron en hacerla eh, y cómo nace la idea? De, de empezar a, a gestionar eh, esto que tiene que ver con producir sus propios alimentos tal cual, bueno la idea yo creo que nace en el momento en que escuchamos por ahí o leímos que el 30% de la economía familiar de una familia normal digamos, se va en las frutas y en las verduras eh, y nos parecía que que es algo y más en los barrios por ahí en los que estamos acostumbrados para trabajar que es algo que se podría saldar absolutamente con un pedazo de tierra o sea ahora Maxi lo puede decir pero acá vemos, tenemos mucha tierra pero tranquilamente se pueden hacer huertas tranquilamente en, en patios chiquititos se pueden hacer huertas y de esa manera hacer por lo menos el consumo familiar y por ahí de la familia un poco más ampliada que, que del núcleo no yo creo que nace de ahí Y nace también por, por la necesidad que nosotros entendemos que tiene nuestra gente, nuestro pueblo, o por lo menos una necesidad crear, eh, que es el volver a, a reencontrarse con la naturaleza, el volver a estar eh, en la tierra y en, y en recuperar la dignidad que tiene, eh, producir algo con tus propias manos para luego después poder ingerirlo en tu propio cuerpo y que eso sea sano, ¿no? Eh, nosotros hace muchos años que venimos renegando contra eh, Monsanto, contra... ...las grandes monopolios que se encargan de destruirnos... ...no solo nuestra tierra, sino nuestros cuerpos... ...y acá tenemos que nos están sacando fotos... ¿eh? El señor, el eh, eh, ...y bueno, y nace también desde eso... ...desde recuperar eh, la tierra y recuperar nuestros alimentos... ...para salvarnos hoy en este gran jungla de cemento... ...bueno, bueno eso, de hecho cuando veníamos, digo veníamos hablando un poco de eso... no ...en chiste, medio en chiste, medio en serio... Eh, ...pasábamos por distintas zonas eh, para llegar al barrio... Eh, ...en donde hay... Me, multiplantaciones gigantes de, de, de algún tipo de fruta, de verdura o de lo que sea, eh, que seguramente estará contaminada con algún tipo de, de, de, de agrotóxico y demás, cosa que está sumamente comprobada Ya en Mar del Plata, que se utiliza y que se utiliza acerca de, eh, de las viviendas y demás. ¿Qué respuesta tuvieron cuando trajeron esta propuesta acá al barrio eh, de la gente? ¿Qué les dijo la Bueno, gente? primero creo que fue la sorpresa de todos nosotros por ahí que no estábamos acostumbrados a laburar la tierra, eh, y después, bueno, fuimos encontrando a diferentes tipos de, de vecinos, ¿no? Los que ya por ahí vienen con una huertita en su casa, que que por ahí no conocen eh que Linta da las semillas, que Linta se encarga de, de brindar capacitaciones eh, y compran por ahí la semilla en el súper y viene a hacer más o menos lo mismo porque son las semillas que que vienen con genéticamente eh, mutiladas claro, tal cual mejoradas según lo que dicen ellos. Eh, perdón, pero no, mire este salvaje. Ahí está. no está no, no sí sí. sí, sí. Siga, sigamos, sigamos. Sigamos con el contacto con la naturaleza, que por suerte nadie nos, nos está viendo. <risa> eh, y después también están los vecinos que por ahí tienen ganas de, de aprender y de, y de empezar a, a generar sus propios alimentos, a generar por ahí sus propias plantas ornamentales, muchas mujeres que, que les gusta eh, la idea de tener un vivero, de los frutales. Y la verdad que es amplio el panorama para... para laburar la tierra, y como por ahí estuvimos viendo ahora cuando entrábamos al barrio, eso gracias a Dios todos los terrenos son grandes y la gente tiene la posibilidad de hacer esto en este barrio, y calculo que en casi todos los barrios de Mar del Plata, los que vimos, digamos, amontonados, somos los que vimos en el centro, pero en los barrios hay lugar, y, y la verdad que es una experiencia muy linda, de hecho, se han acercado algunos vecinos a, a esta charla, Y, ...y creo que está por demás interesante... No ...son, mujeres, son mujeres, todas mujeres... ...son todas mujeres... ...la mayoría, eh, salvo los chicos y, y Guille por ahí... ...y algún otro compañero eh, de ustedes... ...digo, la mayoría son mujeres... ...que eh, obviamente lo que van a hacer es... Eh, ...es eh, sembrar en, en, en la parte de atrás o en la parte de delante... ...o sea, <risa> eh, en, en, <risa> claro. en su casa... ...digo, cuando planearon, cuando planearon digo hacer... ...o cuando idearon eh, poder montar esta huerta acá en, en, en la casa comunitaria... Eh, Se les ocurrió también, o se les pasó por la cabeza lo económico, viste que ahora hace poquito salió eh, un estudio donde dice que el generar sus propios alimentos eh, en una huerta orgánica, por ejemplo, eh, reduce el 30% sí. del costo de, de la alimentación, también se les cruzó por la cabeza más allá de los sanos... Sí, el... lógico, nosotros tenemos una experiencia de comedor eh, comunitario que en el barrio que está Mabel, que por ahí en un rato nos puede contar bien, pero está entretenidísima ahí Eh, a, a, atormentando a Mauricio de preguntas eh, y la verdad que por ahí el problema que, que se nos generaba siempre es que de las cosas que hemos conseguido que, que nos da el estado de, de alimentos y esos son dos productos secos que verdaderamente no son nutritivos en, en una dieta y nos cuesta mucho eh, o sea comprar las frutas, las verduras para que los piden a cena fideos y apolenta sino que puedan tener un alimento más sano Y que, y que estén bien nutridos, ¿no? Que no sea un comedor por o sea, por ir a, a llenarse la sí, panza bien. y que después los pies igual estén pasando hambre o que estén en, en una situación que, que, que no, incluso ideológicamente no es contradictoria, ¿no? Así que bueno, primero desde ahí, eh, yo la verdad eh, todavía no, no termino de comprender, o sea, te, acá es que serán 6, 7 metros de ancho por 4 de... Sí, más o menos, ¿sí? De... cuánto va a ser la producción que esto genere, no pero eh, me parece que va más allá eh, y no sé si vas a conceder eh, conmigo, eh, digo que va más allá de la cantidad en kilos de no, no, pero que sí, salga, eh. me parece que está la iniciativa, eh, y ya mira acá tenés una vecina que creo que no conocía, no, o, no, o se no, por primera vez ya, eh, Está hablando acá con con Mauricio con respecto a cómo combatir las hormigas recién, sí, sí, cómo combatir sí. los caracoles. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Eh, lo que recién eh, decía Mauricio y ahora vamos a tratar de, de en el próximo bloque de hablar con él eh, y que nos cuente, y que le cuente a la gente alguna receta casera eh, de esas que no son invasivas por lo tóxico y demás sí. para poder combatir caracoles, para poder combatir hormigas coloradas que también hablaban en la previa los vecinos eh, que eran lo que más afectaba a, a la zona eh, decía que más hace eso, el hecho de que ya una vecina o dos vecinos eh, decidan eh, iniciar su, su cultivo ya valió la pena ¿no? por Insisto, supuesto sí así sea uno solo o claro. medio vale la pena vale la pena generar no no no obvio sí pero más allá de eso eh, o sea, todo lo que sea eh, fomentar digamos la emancipación de, de nuestra gente va a ser saludable siempre no y más si tiene que ver con un tema así porque muchas veces hay otras formas de, de que los vecinos se acerquen y y que charlen y eso, pero esta es una herramienta que es muy valiosa y que lamentablemente hemos perdido a lo largo del tiempo eh, este encuentro con la tierra, este decir, bueno, eh, no no hay un mango pero yo sé que en mi jardín atrás tengo tres zapallos y hoy tenemos para comer y es sano y es saludable y no me va a hacer mal al cuerpo a lo largo de los años como los productos de la verdulería que nos tienen acostumbrados. Bueno, eso es un eh, poco la historia. de mirá Camilo está revolcándose sí, por el Camilo, medio de la es tierra tenía una manera nueva Camilo. Camilo eh divino ¿cómo va Camilo? ¿todo bien? ¿querés decir algo Camilo? ¿Querés decir algo? No. no querés mandar un saludo a nadie no querés darle un beso a papá Sí. ¿Sí? ¿Sí ¿Le decile hola papá no Camilo ah, está Camilo... Hoy se, se levantó <ríe> sumamente eh, muy poca revelador. onda con la huerta Camilo sí, sí, sí, sí, sí, eh, bueno decíamos que esa fue un poco la historia de cómo nace Eh, las ganas de ustedes y de los vecinos eh, de montar esta esta huerta acá. Eh, ahora, la llegada de Mauricio, ¿cómo, eh, ¿cómo hacen para que el INTA, eh, si es que, que, que ellos mismos eh, se contacten con ustedes, ustedes se contactan con ellos y demás? Pará. Perdón, ver, ¿eh? por favor. Toto, anda para el otro por lado. Por otro lado, por el otro lado. Acá hay que contar que estamos entre los vecinos, digamos. Estamos, estamos entre los vecinos en y, en los clase, y los niños. Y ahí la madre se agarra la boca... Eh, el niño anda con un pajarito muerto en, en su en bueno. su boca en este momento. Bueno. Lo, lo tenía que decir. Lo va a lavar, lo va a, lavar, lo, va a lavar. lo va a bañar ¿Para? el pajarito. <ríe> eh, bueno, la nosotros como casi todo lo que venimos haciendo desde jóvenes al frente el movimiento 26 de julio, eh la idea es, que, es generar nexos, no hay espacios que ya existen, eh, no venimos a, a innovar nada, digamos, hay un instituto que se encarga de, de, la, de la agricultura familiar, como en este caso hoy pudimos contar con Mauricio, con el INTA, eh, y cuando nosotros empezamos a armar todo el tema de, de la huerta, el proyecto, hicimos un relevamiento, que ya lo hemos hablado semanas anteriores, acá en el barrio, viendo, a ver, buscando qué es lo que buscan los vecinos, que, cuáles son sus intereses, para ver si verdaderamente valía la pena generar esta experiencia y que no sea una cuestión militante nada más de porque nos gusta porque tiene onda no eh, y cuando vimos la necesidad o sea nosotros nos contactamos con el INTA para pedir semillas y obviamente en el momento nos dieron nos ofrecieron algunos plantines que, que tenían en, en su consideración y nos nos ofrecieron cuando quisiéramos a generar algún tipo de actividad de capacitación acá O donde, o donde sea que estemos participando. Bueno, después del relevamiento que hicimos, donde vimos que por ahí la mayoría de los vecinos, incluso los que tenían huerta, no contaban con cierta información, se nos ocurrió que, que era necesario y que era sumamente interesante generar este espacio, que es una especie de nexo, ¿no?, entre el vecino común y, y el INTA, que, digamos, como que se cerrar el círculo de esa manera, O sea, no quedando en esta charla, sino por ahí proyectar de acá al tiempo algún otro tipo de, de experiencia similar, pero que tenga que ver también con un seguimiento de lo que vamos haciendo, ¿no? Sinceramente, hoy lo veníamos hablando en el auto, eh, yo es la primera vez que me encuentro con la Tierra. Sí, claro, eso, okay. <risa> Está bueno contarlo, que la gente lo sepa del otro lado. ¿Me eh, a, a crachar? <risa> no nada, no digo que Agustina recién venía hablando Agustina un montón de, de, de los ofrecimientos que había tenido de distintas semillas y demás eh, y dice che a partir de ahora paso a ser como la señora Huerta digamos eh, y, y también es mi primera experiencia eh, en esto que está buenísima por ahí eh, para poder iniciar eh, este proyecto de la huerta orgánica eh, nada has recabado información en algún otro lado eh, pero digo también es tu En sí, tal historia. cual. Porque no, de hecho, todo, es un pensé. trabajo, ah, para vale. el que no le gusta mucho trabajar, es un trabajo un poco pesado, sobre todo para la los a las 9 de la mañana, sí, no. sobre todo. No. Acá te lo puede decir, están por suerte casi todos de, de los que vienen a laburar y te pueden decir que es un trabajo complicado los sábados a esa hora. Sí, en un ratito vamos a estar otro de los compañeros eh, de pero... cocina, eh, y en uno de los bloques vamos a charlar con ellos. Que ¿Vos también metiste mano en, yo, en el...? Yo, hay fotos. En el, en la, en la y esto que yo siempre saco las fotos, pero me han enganchado trabajando la tierra. La verdad que es una experiencia muy linda, por más que sea los sábados a las 9 de la mañana, de que, la es que es, es un truncita. trabajo cansador, después que vamos Creo que es la conclusión que hemos ido sacando todo al transcurso de este ya casi dos meses que hace que estamos trabajando la tierra. Eh, es una energía muy positiva después de, de terminar el laburo y es una experiencia, como venimos diciendo, la verdad sumamente interesante el ver cómo en tan poquito tiempo uno pone una semillita que no vale nada, que se pierde, digamos, se vuela con el viento y a las pocas semanas ya es una planta y dentro de muy poco ojalá ya... Sea algo para comer, ¿no? Seguro, seguro. Eh, la, la idea, ¿cuál es a con, con respecto a esta, mm. eh, a esta huerta que está que tenemos acá, obviamente que insisto con esto de que eh, es como una bandera, ¿no? Estos, eh, no sé, 10, 12 metros cuadrados que hay sí. eh, de tierra acá, digo, una bandera para que el resto de los vecinos se suban. Tal cual, esto eh, es una experiencia, y la, y la modelo, comunitaria, como todo, o sea, esto es un proyecto que no queda solo en la huerta. Eh, que si bien ya hace bastante venimos trabajando, pero que tiene algunos ejes más de trabajo y que todo lo que vengamos a hacer acá adentro va a ser justamente eso, un espacio de que sea facilitador para que otros vecinos vean y digan, uh, mira, esto con el mismo terreno que yo, en el mismo barrio que yo, con la misma gente o menos, eh, pudieron hacerlo, hagámoslo, ¿no? Eh, creo que uno de los próximos pasos que vamos a seguir va a ser el tema de los frutales, que... que también es algo que al... al Van seguida, con todo. Vamos con todo. Van con todo. Van a que... empezar a recibir amenazas de empresas... No, sí, y eh, sobre todo idea. en esta zona donde... Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Qué hay por la zona? Y tomates frutilla... Ahora que Ahora que sois María Huerta. <risa> eh, hay mucho frutillar, ¿no? Hay mucho frutillar, que de hecho sabemos la historia vieja que tienen los frutillares acá en, en en esta zona, ¿no? En donde son campeones mundiales de explotación infantil, ¿no? Tal ¿no? cual y de, de personas, y de trata de personas, todo eso y de que, que ya sabemos. ¿Qué me das? Una flor. Bueno. Eh... Uy, mala onda. nos, nos, nos, nos vamos que que juega, juega. a este, sí, que llueva. Sí, para que sí, tenemos sí. el equipo de compañeras eh. nuestras. Sí, Volantearon sí, sí, sí. todas las semanas, pero se las llevó el, el viento. Eh... No va a llover igual, comentario no, no. al aire libre no va no, a No, no, no, no, vamos a ponerle pila. Vamos todo ponerle va a ponerle pila que... Eh, recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Hermoso, en eh, donde está Mauricio, uno de los... ¿Qué, ¿Qué será? ¿Qué técnico, quiero... de... técnico de técnico <risa> de Algún título re importante debe tener. Eh, en que el está... bloque lo consultamos y viste sí. que por la radio ¿Cómo te presento? ¿Tenés algún título? <risa> bueno, Mauricio, simplemente Mauricio. de élita, eh, que está explicándole a los vecinos, se come un montón de, eh, de secretos, de técnicos. Yo te quiero mostrar el hippie eh. de Camilo, esto es para el padre. Sí. Eh, eh, eh, corta eh, florcitas eh. y viene y las trae. Está las gustando, mira, Mira la luna. Es muy hippie Camila, es, es muy hippie, es muy hippie. Es muy, es muy Acaricia las plantas eh, Ah, usted decía O sea que lo que tienen eh, previsto acá en adelante Es, acá dice ¿qué, ¿Qué tienen sembrado? Eh? Acá tenemos sembrado Zapallo, tomate, lechuga Plantamos todo en la ensalada juntos ¿Sí? Para acordar Tomate, lechuga, cebolla, morrones sí, En la mixta y el, sí, el todo, todo. Listo. Eh, Acelga, espinaca Rabanitos, arvejas Chaucha, zanahoria Borotos sí todo plantamos eso, todo claro. sí. y tenemos plantines que están creciendo ahora porque vamos a tener que agrandar la huerta Porque ya todos los surcos digamos los tenemos ocupados eh, y después bueno plantamos algunas aromáticas como orégano menta eh, rúcula bueno hay de todo hay perejil hay cómo es eh, hay perejil hay perejil sí. hay cómo ya no me acuerdo la no, de no la sé. pizza con orégano crudo. Rúcula. rúcula Y la otra cosa, Y albahaca sí, Muchas Espero que se han tomado nota Del otro lado La de la, la, la pizza De jamón crudo ¿No se acordaba? ¿Se acorda de todo El contenido de la pizza? <risa> Está bien eh, verde No me lo acorda. Hay albahaca eh, la, la albahaca eh, es, un, es una Hay pequeña. de todo La verdad De zapallo Plantamos dos líneas Porque es, Crece sí. mucho Y crece rápido Maíz plantamos también sí, eh. todo, Yo lo digo a la gente En serio Que son 10 metros Para exagerar sí, Por sí, cuatro sí. Eh, unos 40 metros cuadrados eh, que hay o sea que todo cómo, cómo el mayor esto es una duda mía sí. eh, cómo cómo se siembra el el el poroto